Te digo que está, por ahí cuando mirás el día está como desapacible. Sí. Es, no sabés si, si va a llover, si se va a nublar, si va a ser más frío. Así que bueno, tenemos un, un día de miércoles, como habitualmente se dice, y este, tenemos ese, ese clima a esta, a esta hora. Eh, algunas cuestiones para tener en cuenta. Hoy, entre las 8 y las 11 de la mañana, no va a haber energía en el barrio Obreros de la Construcción. Es importante que esto sepan, por lo menos algunas personas que le puedan este, comentar o este, anticipar y anunciar e informar al vecinos y vecinas del barrio Obreros de la Construcción. La cooperativa va cortando el servicio en algunos barrios para hacer mantenimiento. Ayer le tocó a la zona sur, sureste de la ciudad de Santa Rosa. Ahora le toca bien al norte, Obreros de la Construcción. Hasta las 11 de la mañana, quizá 11 menos cuarto, diez y media... retoman el servicio pero están haciendo mantenimiento la gente de la de la cooperativa popular de electricidad eh, respecto a lo que está sucediendo con eh, la búsqueda del joven Fabio Bazán ayer hablábamos con la con la familia más o menos a esta hora eh, se este, se organizaron ayer a la mañana estuvieron rastrillando por ello por su cuenta algunos lugares puntuales donde este joven iba a cazar y demás y recién nos comunicamos con el tío con eh, Jorge Ramos que hablamos ayer eh, y nos dijo que bueno eh, había resultado negativa esa, esa esa búsqueda no lo pudieron encontrar eh, y ahora lo que están pidiendo es que eh, poder reunirse con la fiscal en este caso la fiscal Junta Selva es la encargada de la investigación en conjunto con Oscar Casenave supervisando un poco la este la investigación ...y lo que van a hacer es pedirle a la Fiscalía... ...que puedan buscar en algunos campos donde también frecuentaba el joven Bazán... ...así que eso es lo que se sabe hasta ahora... ...y quizá a media mañana tengamos más información oficial desde la Fiscalía... ...que seguramente vamos a poder hablar con el fiscal Oscar Casenave Oscar ...el tema es que ya pasaron 10 días y el joven no aparece... Eh, ...una situación angustiante para la familia... desesperante ya a esta hora y veremos si si puede lo pueden localizar en algún lugar que frecuentaba o en otro lugar. Una pelea previa al día que desapareció, es todo un dato a tener en cuenta, pero recién nos decían desde la fiscalía que es un dato más el que están analizando y hay que, hay que esperar. Así sí. que eh, vamos a ver si tenemos información durante la mañana. En este momento estamos en el hotel UNIT, estamos en un en un hall de al lado del buffet, nos vinimos a, esta, a este lugar porque anda por Santa Rosa Guillermo Moreno, oh. sí, el ex el secretario de Comercio de, de la Nación, anda por Santa Rosa, ahora está reunido con algunas personas en el hotel del Centro de Empleos de Comercio, tiene algunas, algunas actividades durante la mañana, va a visitar el Obispado dentro de un ratito, Y a media mañana, o quizá más cerca de las once, se va a reunir con cooperativistas. Está haciendo campaña, anda aquí por la ciudad de Santa Rosa y nos prometieron una entrevista y por eso es que estamos esperando en este lugar. Nos dijeron que esperemos unos minutos que ya ya iba a llegar. Ahora me estoy parando a ver si puedo si puedo ver si está si está llegando eh, Guillermo. Eh, ahí quizás está está viniendo, vamos a ver si. si, si lo podemos si lo podemos llevaste, ¿Llevaste casco o guante Mauro <risa> las dos cosas las dos cosas sí. las dos cosas pero bueno vamos a ver si, si tenemos la posibilidad de, de hablar con él por lo menos nos dijeron que este, ahora ya nos nos iba a dar la entrevista porque tiene varias durante durante la mañana sobre todo para saber qué cuál es la la propuesta este básica para para ser precandidato a presidente de la nación así que estamos a esa espera en un ratito seguramente aparezca por por este lugar para para hablar este con nosotros por lo menos así nos nos contactaron eh, quieren hacer entrevistas con algunas radios privadas pero también con radios cooperativas y radios de de la ciudad de Santa Rosa y nos eligieron a nosotros para para poder hablar con él así que vamos a, a, a esperar un, unos minutos más ahí hay, hay algún movimiento a ver si está hay si una está viniendo. hay una actividad ¿Qué? oficial que está programada para la tarde eh, a las 18 horas en el consejo deliberante ahí digo oficial, digo, eh, va a ser Moreno eh, que va a presentar este, su plan económico peronista eh, a las 18 en el Consejo Deliberante de Santa Rosa, le han prestado el consejo para que Moreno exponga eh, su plan económico. ¿Estás ahí, Mauro? Bueno, capaz que lo perdimos, eh, porque Mauro estaba dentro del hotel y bueno a veces adentro Eh, de los edificios, no hay buena señal y tal vez eh, perdimos sí, perdimos la comunicación con nuestros de exteriores. Eh, decía el ex secretario de Comercio Interior eh, del 2006 al 2013, eh, durante eh, los gobiernos kirchneristas, Guillermo Moreno, va a estar hoy eh, a las 18 horas en el Consejo Liberante de Santa Rosa, eh, presentando su plan económico peronista, eh, los ejes centrales de un modelo de desarrollo permanente y sustentable orientado a la producción, comunica salida a la coyuntura de la crisis por la que atraviesa el país. Estoy leyendo el comunicado, el anuncio eh, de Moreno. Ahí recuperamos, bueno, a Mauro. Eh, te cuento, Pali, eh, ahora está siendo entrevistado por otro medio, no sé a quién está, está ah. atendiendo, no nos va a atender a nosotros, bueno. pero vamos a esperar un ratito a ver si podemos tener una, una nota. En... Aguanta un minuto, Pali, un minuto. Sí, sí, sí. Perdón sí. la desprolijidad No, dale, dale. Eh, yo sigo con el comunicado que ha difundido la gente de Moreno. Dicen que Moreno hoy a las eh, cinco, a las 18 horas, ahí en el Consejo Liberante, detallará algunas de las principales medidas de su propuesta económica, entre las que se encuentran la modificación de la ley de arrendamientos rurales para ajustar los límites a los alquileres de tierras, eh, lo que posibilitará aumentar los derechos de exportación a la producción primaria en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, sin afectar la rentabilidad de los productores. Bueno, esa es una de las propuestas. Bueno, París. bueno eh, no va a ser posible. Bueno. este Ahora nos están pateando para las once y media de la mañana, eh, pero nos quedamos con, con las ganas, capaz que en algún momento de la mañana podemos tenerlo, pero anda por aquí este Guillermo Moreno, que ahora está dando una entrevista a, a otro medio local. Eh, en un ratito, después de esta desprolijidad total, Eh, seguramente podemos tener algún algún contacto. Bueno, Mauro, dale, dale, dale. Estamos atentos y atentas acá desde Kermés. Eh, cualquier novedad nos avisas. Dale, hasta Bien. luego.